Primer libro de Crónicas, capítulo 2 Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, l e v i Judá, i s s a c a r s a b u l ó n Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar su nuera dio a luz a f a r e s y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de f a r e s Esrón y Amul. Y los hijos de Zera, Simri, Etán, e m a n Calcol y Dara. Por todos, 5. Hijo de Carmi fue Acam, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etam. Los hijos que nacieron a Esrom, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, Y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo, Abinadab, Simea, el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, r a d a i El sexto, Osem. El séptimo, David. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y a s a e l Abigail dio a luz a a m a s a cuyo padre fue Jeter, Ismaelita. Caleb, hijo de e t r o m engendró a Geriot e de su mujer Asuba. Y los hijos de ella fueron g e s e r Sobad y a r d ó n Muerta Asuba, tomó Caleb por mujer a e f r a t a la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, Y Uri engendró a Besaleel. Después entró Ezrón a la hija de Machir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galaad. Pero Gesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat, Y sus aldeas sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de m a q u i r padre de Galaad. Muerto e z r o m en Caleb de e f r a t a Abías, mujer de e z r o m dio a luz a a s u r padre de t e k o a Los hijos de Jerameel, primogénito de e z r o m fueron Ram, su primogénito, Buna, o r e n Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron m a s j a m í n y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samay y j a d a Los hijos de Samay, Nadab y a b i s u r Y el nombre de la mujer de a b i s u r fue Abiail, la cual dio a luz a Abdam y a Molid. Los hijos de Nadab Celed y Apaim. Y Celed murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim. Y Cesán, hijo de Isi. E hijo de Cesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y j o n a t á n Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de j o n a t á n Peled y Sasa. Estos fueron los hijos de Jaramel. Y Cesán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Cezán un siervo egipcio llamado Jara. A este Cezán dio su hija por mujer, y él ya dio a luz a Atay. Atay engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed, Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai, Sismai engendró a s a l u m s a l u m engendró a j e c a m í a s y j e c a m í a s engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermanos de Jarameel, fueron. Mesa, su primogénito, que fue padre de s i f y los hijos de m a r e s a padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapua, r e k e m y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y r e k e m engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai y Maón, padre de Betsur. Y e f a concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gaceth. Y Arán engendró a Gaceth. Los hijos de h a d a i Rehem, Jotam, Gesam, Pelet, e f a y Zaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a s e b e r y a Tirana. También dio a luz a Zaf. Padre de Madmana, y Aseba, padre de Macbena, y padre de Gibea. Y Aksa fue hijo de Caleb, estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de e f r a t a Sobal, padre de k i r i a t g e a r i m Salma, padre de Belém, y Areph, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de k i r i a t g e a r i m fueron Aroe, la mitad de los Manaetitas. Y las familias de k i r i a t g e a r i m fueron los c Itritas, Los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, de los cuales salieron los Zoratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los n e t o f a t i t a s Atrot, Bed, Joab y la mitad de los Manaetitas, los Zoraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, los Simateos y los Zucateos, Los cuales son los eneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recabo.